Sí, un saludo a toda la audiencia de Encuentro, ustedes particularmente, y gracias por este llamado que está saliendo en dúplex aquí en Radio El Cóndor. Muy bien, bueno, abrazo entonces a toda la audiencia de Radio El Cóndor, a todos y a todos por allá. Bueno, primero, felicitaciones, eh, y segundo, bueno, ¿cómo, ¿cómo has estado luego del festejo? Bueno, una cosa de loco, hoy se suma a Cari, estudio. Día. Buen día, Cari. <ríe> bueno, nada, no, una cosa de loco, te digo la verdad, no, eh, he pasado unos días conte antes previos. Me imagino. ¿verdad? Sí, sí, muchas muchas cosas en la cabeza, es increíble tener que manejar tanta información junta, que llega un momento que te estresa de verdad, de verdad. Uh -huh. eh, pero pero había un objetivo y era hacer lo que no se había hecho, era hacerlo improbable, era hacer un compromiso de de, de mostrar la mayor cantidad de artistas en el menor tiempo posible, para sí. que eso fuera un impacto grande para quien lo viviera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Hicimos ese kilótro y salió <risa> bien <risa> y salió bien salió bien salió bien salió redondito salió verdaderamente aparte muy afectuoso en todo momento era era una onda mira no es indescriptible eh, pero la onda entre los mismos artistas, las bambalinas, la velocidad y el compromiso que asumieron con el objetivo que tenía este encuentro, de, de, de salir corriendo, músicos, ¿viste? O sea, uh -huh. no era una cosa que vos te tomás el tiempo para tirar un cable, y un equipo, o, o, o, o enchufar tu tu guitarra o sentarte la batería, que vemos que hasta tiene una preparación para muchos artistas, la previa, claro. ¿no? Claro. Sobre el escenario. No lo hicieron, pusieron eso, ¿viste? A... a a esto, al, al aniversario número 10 de, de, de bitácora, una cosa Yo estoy no. uh -huh. caída. ¿no? Estoy <ríe> caída afuera. Hola, buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Cari, aquí con sí, Cami. Hola vecina de sí, claro, no no. por darle no, tengo, tengo que pasar, tengo que la verdad que le debo la visita se va a un año, mira, ya te diría. Vamos, en abril la liquidamos, en abril prometo vale. ya saldar esa. Y sa prometemos al pasto. Tenemos al se puede de 11 a 13 estamos ahí va. Va. Sí. Eso es lo que relajado <risa> no, no, che no, es... ver, Sí Claro, la maravilla que fue y, y, y uno que lo pudo vivir también desde otro ángulo Y ver el, el disfrute tanto de artista como de la gente Y cómo había una eh, Una compartición, como uh -huh. le digo yo uh -huh. eh, Entre el público y los mismos actores eh, Se iban generando cosas espontáneamente Porque no había guion Eh, el lugar se prestaba para hacer varias cosas, en eh, afuera era la, la feria de artesanos, eh, los eh, clown que fueron recibiendo la, a la gente, que estuvieron jugando también ahí con, con los mismos puesteros, con uh -huh. la misma gente, al centro cultural era como que, que no querían entrar, entonces hacían todo un show, era eh, maravilloso verlo. Eh, Vivir las distintas perspectivas Y la sorpresa es decir ¿Y ahora con qué se viene? Claro. ¿Para dónde vamos? ¿Para el, el escenario mayor? ¿Nos quedamos acá afuera? No, no, una cosa eh, de locos Bueno, veíamos, ¿no? estamos viendo también imágenes aquí en el 31.1 de la TDA Esto, ¿no? Que sucedían muchas cosas en simultáneo en varios lugares Entonces, eh, uh -huh. te pasaba eso, ¿no? Bueno, hacia dónde ir y qué sé yo Pero también esta posibilidad de ver lo que sucedía en otros espacios de, de allí El centro con las pantallas y con la transmisión Que imagino que también ha sido uh -huh. un laburazo, ¿no? Coordinar eso Sí, sí, fue dificilísimo lo que le pedía el equipo técnico Mirá, Dino sí. Calderoni, que el MTC Studio, aparte de ser amigo es parte de la Fundación Un Lugar en el Mundo... Sí. ...que es parte de la radio, el Cóndor también... Y, ...y tenemos esa onda, hemos hecho los documentales anteriores... ...ya hemos hecho un montón de cosas juntos... ...este, no, no, y me miraba a mí... La la me, la radio, radio. ...me decía, te odio, claro... ...porque era era un cruce muy raro... ...porque las pantallas permanentemente iban mostrando... ...o sea, la pantalla del escenario... ...donde se estaban realizando las actividades... ...estaba con el logo atrás, ¿no? Claro. La pantalla del otro lado, del otro set, podríamos decir... Ahí se estaba viendo lo que estaba en el primer set, o sea, de la sala, lo que pasaba en la sala mayor se veía afuera. Claro. Y cuando íbamos afuera, en la sala se veía lo que pasaba afuera. Entonces la gente vivía claro, la experiencia claro. donde esté. Claro, Esa no, muy bueno, la, la muy bueno, muy bueno. Y en simultáneo, bueno, toda la exposición de más de 30 artistas visuales, los libros, gracias a, a la canoa de papel que tuvieron casi todos los autores este que tenemos en, en, en la comarca y en la región, Eh, así que era de, de verdad un despliegue emocionante. Bueno, carrusel cultural, creo que lo llamó Ricardo Carlos cuando cuando entró y vivió la experiencia, ayer me mató, porque fuimos, estuvimos juntos en el Memorial Malvinas, sí. el acto, y Ricardo me dice, topo, no, se me cayeron las no, lágrimas. No, no. <ríe> Mi mujer se, se angustió, nos emocionó, Ay, el recorrido, dice, nos emocionó entrar y empezar a recibir... Claro. tanta imagen tanta tanto impacto no y bueno y que resumen bueno, es, también es el un poco claro lo que condensa también todo todo lo que hace viácora semana a semana no con toda sí. la información que se nos facilita y, y con toda la data que hay respecto a nuestra cultura aquí en nuestra comarca bueno eso fue también uno de los de los grandes afectos que nos hizo llegar es toda la comunidad cultural realmente uh -huh. siempre en cada momento cada uno con el que nos cruzábamos era lo mismo gracias por todo el laburo que se hace de difusión y bueno era eso porque aparte hicimos un pequeño reconocimiento al resto de los medios de comunicación de la comarca, que a poco se va viendo que se hacen eco. Bueno, hicimos mención especial a Radio Encuentro y todo eso en un espacio lindo con, con Mano Espinosa, uh -huh. reconociendo el tema de que hay que poner la música de los artistas locales en las sí. radios de acá. Y uh -huh. con ese mensaje, con esa impronta, destacamos el laburo de, de Encuentro por toda la colección musical que tiene de, de artistas locales y, e instamos, bueno, al resto que a que vayan siguiendo ese camino, pero también reconocimos el diario Noticias de Arnete está sacando cada vez más entrevistas a artistas, uh -huh. que los medios digitales están haciendo lo mismo, que otras radios van nutriendo cada vez de más cultura local sus espacios con entrevistas. Claro. Y eso vale un montón, y eso vale un montón. Y ese era el sentido de Bitácora, de demostrar que nosotros tenemos la primera responsabilidad de construir la industria cultural local. Nosotros tenemos que difundir a nuestros artistas, como lo hacen las, los multimedios nacionales, uh -huh. a los artistas que pagan por eso y nosotros tenemos que fortalecerlo. Claro. Y el Estado tiene que acompañar en estas cuestiones también, con la pauta en radio, también pedir cierto tratamiento especial para para los artistas locales, dentro de las emisoras, o sea, hacer un trabajo conjunto entre el Estado, eh, los medios de comunicación y los propios artistas para bueno generar una industria nueva, claro. paralela a la hegemónica, grande, gigante. ¿no? Sí, que en definitiva digamos el acceso también a la cultura sea parte no de las políticas públicas eh, y que sea también un derecho de todas y de todos. Uh -huh, exactamente, y la exposición de los artistas tiene que ser prioridad política también O sea, ¿cómo hacemos después de brindarle un montón de talleres culturales, eh, encontrar grandes talentos Que se den cuenta que esa es su pasión cuando terminan el taller Ya no tienen cómo trabajar de lo que claro. se acaban de capacitar, no, no, no hay mercado claro. Entonces bueno, parte del Estado tiene que ser no generar posibles frustrados en el futuro Que terminan en una oficina, teniendo talento de artistas Este, sino eh, visibilizando su arte para que la gente vaya decidiendo lo marketing. <risa> sí. este, nada más que eso, visibilización de los artistas locales sin dudas bueno hay mucho camino ¿no? ¿no? Claro. Era para No, por supuesto para para recorrer así que eh, nada espectacular lo que lo que ha sucedió el fin de semana y aprovecho también que te tengo al aire para consultarte bueno porque se viene el fin de largo si bien ya estamos ¿De este, fuera de temporada de verano también se prepara no el balneario este para las actividades y, y, y todas las propuestas que se vienen este fin de Sí, se prepara y se prepara con mucha pila te digo que estuve viendo más allá de los, de las corridas de de los 10 años estuve viendo las actividades que se vienen para Semana Santa, por un lado el Festival del Viento, por otro lado ya está iniciando el primer congreso nacional, si no me equivoco, de orquestas filarmónicas, todo una cosa por el estilo, tiene varios talleres disponibles y demás, y algunos entiendan, pero la sede es aquí en el Baniere del Cóndor, uh, mira. y se va a estar haciendo el cierre de este congreso con la apertura del Festival del Viento, justamente, los vientos de de la Orquesta Filarmónica y varios invitados de otras partes del país van a estar habiendo este, este espacio Ah, ¿Eh? esto, esto también va a estar Esto ver. también va a estar, que bueno Esto okay, es difícil, en el no parque son... No son... No son Firme como pata de cama La calentita está La calentita también va a acompañar es una actividad cotidiana la, la, la calecita o sea, el, el parque Esperamos de versiones Pero está bueno eh, mencionarlo Para eh, justamente este, Estas actividades que se realizan acá Como para ver que hay eh, Diferentes eh, ofrecimientos de cerros, bien, ¿no? uh -huh. Y en lo artesanal también, también, mirar, también, más, también. ¿no? <risa> no solamente sacamos Lo que sacamos en la vereda También tenemos <risa> Cosa, ¿sí? La de Copa hombres? del Mundial, la tenemos acá revestida aquí en Radio la Copa del Mundial es una... Ah, ah mire usted. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces también bueno, se viene... De... Sí. sí, perdona. Festival del Viento, con escenario en esta oportunidad en la Plaza eh, Erika, uh -huh. justamente la plaza donde se realizan los deportes de viento, allí se emplazará un escenario principal, la Globa del Crear y diferentes opciones como para pasar justamente toda la tarde, uh -huh. eh, se realizarán las actividades obviamente deportivas este, con, eh, con especial atención y los barriletes gigantes van a estar nuevamente, ya se están promocionando durante esas tres jornadas de Semana Santa. Bueno. También vamos a tener un, un campeonato de surf Campeonato de, de Característica Nacional, esto va a ser en el espigón. El espigópen, ¿no? Que están ahí... Memoria, ¿Cómo está eh, Perdón, Cami, ¿no? Pero me, yo estoy viendo, estoy anonadada de la cantidad de información que tiene esa, esa mente. O sea, en cualquier momento se parte, ¿no? No, no, ahora se vamos a jugar al mapa el SPI Open se llama del 7 al 9 de abril, y si la estoy leyendo, <ríe> es era importante. Y bueno, en una estarán las actividades, obviamente en el patio salesiano también, con esa sí. fecha de San Patricio que se realizará. Pero acá las dos actividades principales serán estas, sí también sabemos que las propuestas culturales se están preparando para este fin de semana largo, Semana Santa, se está promocionando afuera, espera que asista bastante gente, llama mucho la atención... Este, el tema de los barrietes gigantes, y si se cree, y se está apostando justamente a que sea uno de los grandes sí. atractivos para acercar a gente de la, de las zonas aleganas, ¿no? Sí, sí, sí, está está bueno, está bueno, vamos a ver cómo se desarrolla entonces este fin de, no solo aquí en nuestra comarca, sino también allí en el balneario El Cóndor. Bueno, Gerakari, eh, el abrazo enorme a ustedes, felicitaciones nuevamente por, por lo que ha sido el festejo de Bitácora, abrazo también a toda la audiencia de, de Radio El Cóndor, y bueno, seguimos al habla y seguimos también, vamos a seguir repasando lo que sucedía allí el sábado en el Centro Municipal de Cultura. Bien. Sí, algo para resaltar que no quiero olvidar ni que me obligo a decirlo sí. eh por quitarle bueno, tenerlo en cuenta el homenaje a Malvinas que se realizó. Sí. Sí. Eh miel eh, eh, de pollo las trinas <risas> les atravesó el corazón, te quedaste mm. sin habla. Es una cosa eh muy emotiva, de pueblo, o sea, homenajeando a las personas eh, que dieron la vida y que aún siguen eh, tratando de, de de dignificar lo que fue realmente no para el mm. pueblo yo no veo lo, lo, por lo menos la percepción que tuve yo es que en ese momento eh, en el cultural estuvo el pueblo eh, reconociendo al pueblo sí. eh, lágrimas lloramos todos eh, adn calderón hizo un homenaje impresionante que se volvió a vivir ayer acá en el, en el memorial, en el memorial uh -huh. y no no impactante realmente es Broadway ¿eh? no, no una cosa tremenda así que, bueno, sí, está bueno destacarle por último nada más, recordarles a usted y a todo el mundo que en el canal de YouTube de Bitácora Comarca quedará en las 9 horas de encuentro, sí. este, como un gran programa de televisión muy bueno, muy bueno, ahí estuvimos viendo también algunas imágenes mientras charlábamos con ustedes ah, así bien que bien. bueno, quienes se lo hayan perdido pueden verlo allí también, todos los espectáculos, toda esta propuesta sí. de 9 horas de transmisión entonces, sí. eh, de lo que fueran los festejos de, de Bitácora gracias chicos Gracias a ustedes abrazo gracias a parte, Un abrazo a Danzas del Alma ah. Que se quedó presente también gracias, Ay, gracias, tami, tami. gracias a ustedes, abrazo grande Y abrazo también a todos los